buenas noches, buenos días acá en la retaguardia. El programa Patria Soñada de la de Hijos de Mártires del Paraguay y la Asociación de Víctimas de Crímenes de Estado Hijos Avise y que tenemos este el agrado de ...de poder difundir lo que hacen nuestros compañeros... ...en el equipo nacional de identificación... ...de búsqueda e identificación de cuerpos... ...donde ya tenemos 36 cuerpos recuperados... ...y 4 de ellos identificados. Pero necesitamos contar con más familiares organizados trabajando en comités barriales que empujen que hagan presión para que las autoridades se muestren receptivas y podamos seguir recuperando cuerpos que tenemos ubicados a montones también necesitamos que más más familiares se acerquen a dar un una gota de sangre para las pruebas de ADN con una gota de sangre encontrar mi papá en el año 2016 y creo que todos lo podemos hacer bueno hoy vamos voy a, a antes que me olvide hay muchas cosas Eh, me mandaron de acá de la Organización Nacional de Aborígenes Independientes un comunicado a la opinión pública. Asunción, 18 de septiembre del 2018. A través de este comunicado queremos expresar nuestro repudio y al mismo tiempo denunciar por este medio... ...el atropello criminal que los empresarios invasores... ...brasileros hacen en nuestro territorio ancestral. El pasado domingo fueron víctimas de un ataque... ...nuestros hermanos y hermanas de la comunidad... guaraní Tacuara, tacuati perdón, ubicada... ...en Corpus Christi, departamento de Canendichú. Bueno, acá no se lee bien, así que vamos a dejarlo acá. Lo mandó el compañero Vidal Gauto, secretario general de ONAY. Vamos a tratar de ubicar, que nos manden uno más claro... ...y lo vamos a leer todo... ...lo decimos siempre... ...las tierras ancestrales de nuestros hermanos... ...originarios... ...son como nuestro hogar chiquito... ...son fundamentales para poder construir nuestra historia... ...desarrollarla y mantenernos en el tiempo... ...para ellos es fundamental... ...tener agua limpia, los arroyos, tener los bosques... ...porque es su alimento, es su vida y su ele elemento... ...para fabricar sus enseres, para fabricar sus artesanías... ...para fabricar sus elementos de labranza... ...y para su alimentación, para su medicina... ...ellos nos enseñan todos los días del año... ...y todo este tiempo nosotros hemos tomado los paraguayos... ...más incluso que los bolivianos... ...hemos tomado todo, todo de ellos... ...somos conocidos como un país bilingüe... ...y no podemos permitir que cuatro blancos infelices vengan a sacarle la tierra a nuestros hermanos porque nos están sacando la tierra a nosotros cualquier tierra ancestral que se toque es como tocarnos a nosotros ir a rompernos nuestra puerta así que compatriotas dejémonos de jorobar y mirar para otro lado y pongámonos las pilas bueno Eh, para no olvidarme también antes de ir al abrir el programa queremos informar que mañana va a haber se abre una carpa de jubilados y los que ya estamos en ese andarivel tenemos que estar porque este gobierno y eso que se lo dijimos a muchos que lo votaron igual este gobierno viene directamente para dejarnos sin ninguna clase de elemento sin dejarnos ya nos dejó sin sin este los remedios Y ahora nos va a dejar sin el puán Compañeros jubilados, mañana jueves 20, la Confederación de Jubilados y la Multisectorial convocan a la apertura de la carpa de la unidad y la resistencia. Será en plaza en congreso a partir de las 11 horas. Todos los que puedan quedarse hasta las 18, mucho mejor. Habrá diversas actividades. Como jubilado telefónico Les llamo a mis compatriotas y a mis compañeros telefónicos a participar activamente porque en ello nos va mucho más que la simple el, el, degradación de derechos. Nos va también la obra social porque hay una decisión de este gobierno Vende Patria de entregar lisa y llanamente el Fondo de Sustentabilidad a los grandes bancos y consorcios internacionales, a los buitres que están desesperados por hacerse de esos miles de millones que tenemos para resguardo. Ya no hay ningún elemento que pueda ponerles un freno si es que nosotros no estamos en la calle. Tenemos que ir a la calle, tenemos que estar permanentemente caminando, porque la única forma de frenar a estos delincuentes es con la gente en la calle. Nosotros en la calle garantizamos muchas cosas. En nuestras casas lo único que garantizamos es que no vengan a barrer. Nos van a barrer como basurita. Bueno, Hemos estado en estos días, de ayer a la noche, con escuchando los que pudimos, este... mirando una un documental de National Geographic que nos mostró un documental sobre la medicina canábica los beneficios y es importante que no solo hayamos podido ver en un canal lo que significa la la medicina canábica que desmiente a los intereses concentrados que nos quieren dar un 2% nada más en el aceite de principios activos, sino que escuchar a quienes viven esa realidad y que defienden el autocultivo como nuestro compatriota Edgar Martínez Acomán, que lo lo fabricó gratuitamente para todos aquellos que no podían este comprarlo y no, tampoco sabían cómo hacerlo y que está preso ahora con domiciliaria por la presión popular este en su casa en Ciudad del Este. Bueno, acá tenemos una compañera de Cultivando Conciencias Madre Por, y también que es el, una luchadora por el autocultivo. Jimena, con nosotros, buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están todos? Muy bien, por acá escuchándote. Bueno, perfecto, muchas gracias. Bueno, creemos, una inquietud de los oyentes es eh, el tema del autocultivo, el tema de los beneficios. Escucho muy vasito, disculpame. El tema, eh, a ver, ¿ahora me escuchás mejor? Sí, sí, muy bien. El tema de los beneficios, eh, hoy me preguntaban del, del Alto Paraná en Paraguay, ellos eh, sufren mucho el cáncer, es es terrible en este momento allá, uh -huh. y también se dan misiones, porque el glifosato y, y un combo que hay ahí, este está dañando severamente las comunidades y todos piden eh, saber sobre el cannabis y cuanto más lo difundimos más gente eh, se da cuenta de, de que les están vendiendo basura, es agua, con un poquito de aceite y entonces este es bueno eh, que ustedes que están en el tema, porque yo puedo difundir, puedo comentar pero este aún cuando tengo este parientes que, que tienen este hijos con problemas no es lo mismo que vivirlo todos los días así que eh, a eso también este más por, por difundir el tema de las los problemas que puedan tener ustedes en el judiciales o, o tramposas, de leyes tramposas, que no terminan de este, cuajar para este, darle la posibilidad a la gente de autocultivar y fabricar su propio remedio. Te escuchamos. Claro. Eh, bueno, por empezar, nosotros eh, arrancamos, nosotros en realidad... Yo arranqué por una cuestión personal por mi hijo yo no conocía la planta ni sus beneficios eh, y lo único que tengo el único conocimiento que tenía sobre la planta era mi prejuicio y mi ignorancia sobre ella eh, yo la verdad que tenía un prejuicio gigante eh, y era lo único que el capitalismo me había puesto en mi mente eh, cuando nació mi hijo más chiquito que se llama Constantino Él eh, nació con una parálisis cerebral, motriz severa, y experiencia de resaltar y el retraso moderativo, entre otras cosas. Eh, descubrí esta planta, descubrí sus beneficios maravillosos. Eh, y bueno, comenzamos tratándolo. Eh, nosotros explicamos a todo el mundo que el cannabis no es magia, pero una vez que empieza a funcionar, la verdad que es increíble los beneficios que, que trae. En este camino de hace ya un par de años que venimos trabajando, nos encontramos con muchas personas que tienen cáncer, tumores, eh, metástasis y demás, eh, dentro de todo lo que es la, la rama del cáncer. Y los beneficios, o sea, la, lo paliativo, las mejoras son impresionantes. Tenemos eh, varias personas que se han curado, tenemos eh, tenemos niños sin dolor. Y para nosotros no hay nada más importante que eso. Eh, es la única ley que nos importa, la, la real, la, la de que estos chicos estén sin dolor. Eh, después el resto para nosotros es todo cuento, la verdad. Porque nos persiguen eh, al, a las madres, eh, pero la verdad que no hay una mamá que tenga miedo. No, no se trata del miedo en sí, sino de este, toda la, la parafernalia que también hace que eh, los chicos eh, se pongan nerviosos eh, y sí, lógicamente, luto, luchamos para no tener dolor, pero también está el tema de, de la calidad, de que mejora terriblemente la calidad de vida de los chicos y de nosotros mismos. Claro, eh, la calidad, o sea, nosotros... Eh, vemos a diario a diario no es una situación lejana a nosotros vemos a diario cómo mejora la calidad de vida de las personas como los chicos dejan de tener dolor, los adultos dejan de tener dolor eh, es totalmente paliativo contra todas las eh, contraindicaciones que tiene la quimioterapia eh, no te te da ganas de comer, te levanta el ánimo estás bien Entonces, eh, a ver, ¿por qué esto no es tan difundido como tendría que ser? Y porque detrás hay todo un negocio multimillonario y gigantesco que lo quieren tapar. Pero nosotros tenemos de nuestro lado las redes, que la verdad que es impresionante la decisión que se da. Cada vez más personas están informadas, cada vez más personas entienden que esto no es una droga, es un tratamiento, una fitoterapia. ...entienden que esta planta es milenaria... ...se usa hace miles de años... Eh, ...y eso para nosotros es fantástico. Sí, este... ...está... Eh, ...yo estuve revisando en internet... ...en estas sí. últimas semanas... ...y encontré que hay un montón de... ...de... ...videos... ...que intenté levantarlos... ...a la Agencia Mundial de Prensa... ...y no... Te, ...te bloquean, pero te bloquean... este ...no te ponen... ...no podés... no ...simplemente <risa> no llega... ...entonces... este ...sí, vos lo podés leer en internet... ...hasta ahí... ...pero difundirlo de, de ahí... ...entonces ahí tengo que estar buscando a quienes lo pusieron, mandarle una carta o un pedido de, de que me lo manden, a ver si podemos hacerlo, difundirlo de esa manera. Claro. Nosotros eh, trabajamos con Cultivando Conciencia, nosotros somos otra ONG que se llama Mamá se planta, eh, y tenemos ese nombre porque justamente tuvimos que hacer eso, plantarnos. Sí. Eh, ante un montón de, de cuestiones. Nosotros tenemos muchos videos donde mostramos las mejoras de, de las personas. Tengo el video de mi hijo, personalmente, que la verdad también es, es fantástico ver cómo comenzamos y cómo estamos hoy. Y sí, es cierto que hay muchas trabas, pero pero la realidad es que no pueden para el sol con un dedo. Eso nunca sucedió ni nunca va a suceder. Así que esto, nosotros estamos convencidos que, que no lo van a poder parar. Bueno, eh, yo soy usuario del aceite. Sí. Porque si no tuviera el aceite, tendría que tomar 8 pastillas a la mañana y 8 pastillas a la tarde. Sí. Que con dos gotitas eh, lo resuelvo. O sea que realmente... Este, yo le digo a mucha gente, le, este, fíjense cuando yo no tengo, como me tiembla la, el brazo, claro. como me tiembla la mano permanentemente, no es Parkinson, claro. pero va a llegar a ser Parkinson si no lo resuelvo. Claro, aparte nosotros lo que hacemos también con cuestión al aceite es tener un, una base de datos. Porque no hay un solo aceite, no es un solo aceite para todos. Hay más de 375 tipos, todos con componentes diferentes que se usan para diferentes patologías. Entonces nosotros sabiendo esto hoy, es mucho más fácil cuando viene alguien con, con alguna patología y poder decirle, mira, tú sepas esto porque tiene tantos componentes, porque esto sirve para esto y aquello y todo, tiene un nombre y un apellido. Eh, porque la verdad que es cierto también que hay mucha información, pero también hay mucho chanta dos no, vueltas. Muchísimo chanterío. Claro. La realidad es esa, desgraciadamente es así. Entonces nosotros eh, hacemos talleres, dentro de poco vamos a misiones, y también vamos a dar la posibilidad de ir para Paraguay, a, a también dar un taller para explicar, para informar, para que la gente pueda saber sobre esto y, y informar más que nada es lo que necesita la población información sí eh, para los compatriotas que están escuchando de alto paraná y de de itapúa este, acuérdense van a estar próximamente que lo vamos a pasar por la radio lo vamos a informar para que puedan ¿Sí? cruzar algunos y ponerse al día con este en los talleres fantástico. Nosotros estamos creemos eh, que vamos a llegar el primero o el 2 de octubre y nos vamos a quedar hasta el 8 de octubre. En esta franja de días vamos a estar en misiones, en posadas misiones, y vamos a cruzar a Paraguay. Todavía no tenemos fecha y hora exacta, pero próximamente lo vamos a tener. Y se lo vamos a informar, así lo pueden... ¿Ustedes están trabajando con mama Cultiva de Paraguay? No, no, no, no. Nosotros somos otra ONG y eh que también podríamos sumarnos y, y poder, qué sé yo, para para nosotros siempre eh, sumar es fantástico, así que tal vez podemos sumarnos eh, a las chica de Mama Cultiva Paraguay. Bueno, por Roxana está en ese eh, trabajando con ellos y por eso ella también me dijo, llama a Jimena, así ¿Dime? este Sí, sí, nosotras trabajamos juntas con Roxana, o sea, trabajamos varias ONG juntas para hacer más fuerza eh, y para informar más a la gente, esa es la realidad, es lo que buscamos desde las ONG de, de todos lados. Claro, y por eso es que formaron la Federación Internacional. Exactamente, junto con Shimaz, mamá se planta que yo soy la presidenta y cultivando conciencia que es Roxana Pagliolet. Uh -huh. Bueno, y ¿qué patologías tienen ustedes en este momento, las más comunes y las más conflictivas? Las más comunes, y bueno, tenemos cáncer, tenemos eh, parálisis cerebral, epilepsia refractaria, hués, eh, diabetes y eh, pánico insomnio, dolor artritis artrosis reuma eh, qué más tenemos tenemos la verdad que muchísimas patologías bueno eh, te lo pregunto conocidas. te lo pregunto porque hay compañeras escuchando madres escuchando de la zona sur sí. que eh, ellas tienen eh, patologías de dema eh, de EMA. Eh, sí, AME, sí, perdón. sí, sí, sí, no, sí. Ah, exactamente, está por corregir. Sí, sí, sí, exactamente. Nosotros también tenemos varios niños eh, con esta patología eh, y la verdad que tenemos un resultado bastante buenos eh, teniendo en cuenta que eh, esto es un tratamiento y bueno, vamos viendo paso a paso cómo mejoran los chicos. Tenemos patologías poco comunes como síndrome de Otajara el eh, Jochen, eh, y bueno, eh, Haximuno, son todas patologías bastante raras, eh, Melio o Melingocele, eh, que bueno, la realidad es que nosotros en este caso probamos porque sabemos que el cannabis bien hecho y bien indicado no tiene contraindicaciones. Repito, bien hecho y bien indicado, porque el cannabis no es agua, tiene componentes que trabajan de determinada manera en el cuerpo, ¿no? sí sí, totalmente eso es lo que este iba a acotar de que justamente eh, hay mucha gente que livianamente dice eh, si lo hacen ustedes solos este ni siquiera se enteran que es lo que tiene y le, le dije no la gente que lo, lo lo cultiva sabe muy bien lo que está cultivando y sabe muy bien cómo hace el aceite exactamente Eh, yo le explico y les cuento a todos, si hubiese una sola persona muerta por cannabis o marihuana en el mundo, se lo sabría todo el mundo porque es lo primero que quieren los laboratorios. Eh, y la realidad es que no lo pudieron obtener nunca y creo si Dios si mediante no lo van a obtener nunca porque cada vez hay más información y nosotros eh, somos muy conscientes de eso y todo el tiempo intentamos informar, hacemos talleres en todos lados eh, informando a la gente y la gente también se da cuenta de que cuando alguien te quiere vender cannabis y vos le empezás a preguntar y de repente no te quiere dar ni un dato de quién es, de cómo lo hace y nosotros hablamos de, decimos, bueno, a ver, sospecha cuando empieza a pasar eso. Sí, porque este, incluso el que viene eh, por laboratorio, que tiene el 2% nada más, sí, no. eh, eso es agua, agua con, con algún colorante, porque o con azúcar. porque El serlot. Sí, es eh, terrible. No, la verdad que no, agua no es, porque hay una población de los chicos que tienen epilepsia refractaria... Que el 10% es cierto que es muy muy poco, pero es el 10% de los nenes eh, que tienen epilepsias refractarias les funciona eh, pero bueno le funciona solo a ellos de mi hijo que tiene epilepsias refractarias no les funcionó Ajá. y aparte sale carísimo y el trámite es imposible y bueno sí eh, el tema ese es que es muy caro Y, y no no tiene nada que ver con aquel que lo el que hacen ustedes, no. no, no, no Absolutamente para nada, ¿eh? nada que ver. No, eh, no Es no. una Además, diferencia enorme. Sí, acá lo venden como una medicación para epilepsia y en realidad es un suplemento dietario. Exactamente. Si lo, tra si lo traducen al, al español, toda toda su indicación es un, un suplemento dietario. Pero bueno, Y díganme, eh, recién tengo acá una compañera que me dice que tiene una, una vecina con los hijos con eh, hidrocefalia. Sí. Pa eh, ¿Hay alguna cepa. cepa que tengan ustedes, o tendrá que ser de chilena, este, para tratarles...? para mejorarle la vida a esos chicos? Claro, sí, sí, nosotros tenemos casi todas las cepas que hay. Eh, estas 375 que le contaba antes. Eh, sí, sí hay cepas que mejoran mucho la calidad de vida de, de los nenes con hidrocefalia, mejoran mucho los síntomas, sobre todo. Eh, sí, sí hay. La verdad que hay. Bueno, eso es importante porque... este las las compañeras este, que están escuchando eh, lo van a tener en cuenta y ya podemos este, tener un eh, preparar una charla para que este, puedan reunirse y hablar Claro, lo claro que sí. Si quieren nosotros nos pueden eh, escribir a la página que por Facebook que es Mamá se planta, y si no les puedo dar un, un celular eh, y nos pueden escribir un WhatsApp por ahí, nos podemos juntar, no ningún problema. Bueno, ellas están vinculadas con Roxana y... Fantástico. Y nosotros como hijos este trabajamos el tema porque realmente eh, todo es derechos humanos desde donde se mire, y realmente eh, el hecho de buscar familiares solamente eh, este, y dejar de lado todo lo que nos pasa día a día, es una, una falta de ética. Entonces, eh, todo lo que le pase a nuestra gente eh, es parte de la lucha por los derechos humanos por mejorar las condiciones de vida, por mejorar la calidad de, en general el, del medio ambiente. El, es decir, todo está relacionado. Y claro, porque el primer derecho humano, o sea, el derecho universal es el derecho a la vida y el segundo es el derecho a la salud. Eh, y el cannabis, si te da mejor calidad de vida, estamos hablando del derecho a la salud y a la vida. Entonces, eso no se puede... Eh, ser indiferente a ello. El cannabis mejora la calidad de vida eh, y todo yo le explico siempre a todo el mundo, todo esto es un cuento bonito, hasta que te empieza a pasar a vos. Exactamente. Eh, mi hijo tomaba 83 medicaciones, no tomaba 5, 8, 15, 83. Qué eh, bárbaro. Le dejó de funcionar el hígado, le hicieron un absceso, Le dejó de funcionar un riñón y le hicieron un absceso en el hígado, que es como un agujero en el hígado. Tuvo tres infartos por la medicación hasta que me di cuenta que era imposible, que ni un cuerpo podía sostener eso. Y bueno, así hoy no toma absolutamente ni una medicación alopática, toma solamente dos cepas diferentes eh, y anda fantástico. Me devolvieron a mi hijo, esta planta me devolvió a mi hijo eso es muy importante que lo digas al aire porque realmente este, nos nos este, beneficia a todos que eh, cada vez haya más gente que entienda que no estamos hablando de drogas sino que estamos hablando de salud no aparte droga porque se llama así explícitamente. Es la droga alopática que compramos en las farmacias legalmente. Eso es una droga, mi hijo estaba drogado antes, ahora vive. Bueno, justamente por eso, porque este, permanentemente estamos con el tema de que eh, nos hablan de la droga, cannabis, y le dijimos, no, para ¿qué droga si sí es una planta? Ahora, si le metés bencina le metés este, querosén y le metés algunos este, otros este químicos. químicos, más vale que se va a convertir en cualquier cosa, pero eso ya no es más cannabis. Claro, no, no, no. Una vez que el cannabis lo empiezan a poner cuestiones químicas, deja de ser cannabis, se transforma en otra cosa. Eso es así. Eh, el cannabis eh, es una planta. Y aparte, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, hace alrededor de un mes, sacó una declaración pública donde dice la Organización Mundial de la Salud que el cannabis ya no es considerado una droga. Así que de ahí para abajo no hay más nada que hablar. Seguro, sí, sí. Eso es lo que, este con la movida esta de los compañeros uruguayos que que lograron algunas cosas porque, en definitiva, eh, las trabas que tienen son inmensas. Este, sí. la, las cepas que le quieren entregar son las de Monsanto. Sí. No llegamos a ningún lado con eso. Es mejor nomás que repartan ese 2% que, que viene en los frasquitos y, y estamos igual. Estamos iguales. Porque le han sacado una cantidad enorme de principios activos. Esa, esas semillas de cannabis no son... Creo que de margaritas estamos mejor. <risa> Lo que pasa es que el cannabis tiene más de 250 componentes. Y todo el mundo habla solamente del THC y el CBD y se quedan ahí. Y se olvidan de los más de 200 que quedan. Claro. Eh, y el cannabis funciona por esta cantidad de componentes juntos que activan en el cuerpo a nivel celular eh, porque el cannabis funciona a nivel celular no trabaja en la sangre eh, y hay muchísima información que no se da la gente piensa también que el cannabis se toma como cualquier medicación y no es así el cannabis eh, el cannabis trabaja por ciclos en el cuerpo de 10 o 12 horas entonces nosotros tenemos que hacer solamente dos tomas cuanto más tomemos no nos va a funcionar más y toda esta información no se da por eso eh, por esas razón es que voy a mamá cultiva paraguay guay voy, eh, voy a este, sembrando conciencia a madres madre Se planta de planta sí. mamá se planta y este trato por todos los medios de Eh, que se escuchen distintas voces, que expliquen, que desarrollen, que expresen, eh, que den testimonio para para que se haga carne, para que la gente se saque esa porquería que tienen en la cabeza y empiece a mirar de que la salud si la manejamos los pacientes va tan mejor que si la manejan porque no la manejan los médicos, lo manejan los laboratorios grandes, ni siquiera los debería chiquitos. Debería de ser un negocio. Exactamente. De si la manejaran los pacientes, la salud estaría ser un derecho para mejorar justamente y no seguiría siendo un negocio como lo es actualmente, porque mantener enfermos es un negocio multimillonario. Por eso es que no quieren que ninguna planta eh, por ejemplo hace poco este Eh, leí Después no salió en ningún lado, pero este, estuvo un tiempito en, en internet uh -huh. este, sobre el diente de león. Los ah. norteamericanos quieren destruir el diente de león. ¿Por qué? Porque el diente de león es medicinal de punta a punta. Mira. Y la raíz del diente de león es no solo medicinal, sino que tostados, eh, secados, tostados... Y curibicado es café sin cafeína. <ríe> Qué fantástico, no tenía ese dato. Y el de mira desde el pompón donde están las semillas hasta la raíz, toda la planta de diente de león que todo el mundo la pilla, la la saca, la tira. Sí. Y es una planta medicinal. Sí, pero yo pienso también un poco de sentido común y haciendo un poco de historia, eh, nuestros antepasados con qué se curaban. No existían las farmacias. Se curaban con todas plantas medicinales que para eso están en la tierra. Bueno, eh, después que vinieron los este, in, los, los los europeos, este, claro, se convirtieron en yuyos. Sí. <risa> ¿Qué se hace con el yuyo? Se lo saca, no sirve. Claro. Y el yuyo este es esencialmente eh, lo que se comía antes y de dónde se sacaban también los remedios. Pero, ¿para quién, para quién va a ser un negocio un, una planta que crece en la tierra y uno no tiene más que regarla? no es un negocio para nadie y ese es el mayor de los problemas con el cannabis. Exacto, sí. Bueno, este quedamos con el tintero con, con los problemas este con las leyes como como como se van dando. Sí, que nuestra ley que la tenemos, pero es un chiste. Claro. que es la, la 27.350 eh, ojalá la podamos volver a reglamentar y que sea un poco más seria Sí, en, en el Paraguay, por ejemplo la, la ley se reglamentó, pero pese a que este, las organizaciones canábicas fueron hablaron, expresaron Mamá Cultiva este, fue por todos lados ...no hubo caso... Eh, ...se reglamentó ...de acuerdo a la, al interés... ...de... ...los grandes laboratorios... ...acá en la Argentina también... <risa> ...en la Argentina pasa exactamente lo mismo... ...la... este... ...todo lo que hizo la población... ...demostrando claramente... ...de qué manera se podían... ...resolver los problemas... ...metieron presos muchachos que fabricó el aceite y lo distribuyó gratuitamente para la gente más pobre que no puede resolver el problema y tiene dolencias enormes y lo metieron preso por eso. Sí, sí, es no que, lo acusan es de, de, de nada, es decir, lo acusan claramente por ese tema, por haber distribuido gratuitamente, ni, ni siquiera hizo negocio. Es que ese es su distribuir también es ilegal. Ese es nuestro, uno de nuestros mayores problemas. Pero le vuelvo a repetir. Eh, somos muchas las personas que estudiamos, que estamos con, con varias organizaciones. Estamos organizadas. Estamos organizadas y organizados los, pa los padres, las madres. Eh, sabemos lo que necesitamos y no nos van a parar. Bueno, este... Yo te, lo, te invito, así como siempre le digo a Roxana, cuando ustedes dispongan, eh, tanto la Agencia Mundial de Prensa, este como el programa, que de Derechos Humanos justamente, y está a vuestra disposición. Bueno, muchísimas gracias. Porque nosotros también tenemos compañeras y compañeros que tienen esos problemas y lógicamente queremos este, saber, difundir y pelear entre todos para que ese, ese factor enorme que es este, el derecho humano a la vida, a la, a la salud y con vida y salud en condiciones podemos educar a nuestros hijos este, y desarrollar una sociedad más justa. Exactamente. Nosotros también siempre estamos a disposición de poder ayudar a todos, a todas, los, lo que los necesiten. Eh, Están nuestros teléfonos a disposición. Trabajamos muchísimo. Eh, así que, bueno, muchas gracias por el espacio que es tan importante para nosotros difundir información certera. Bueno, pasarles un este teléfono a la, a la población que está escuchando. Y bueno. por lo menos la de... Este, la que trabaja en esta área este va a poder comunicarse con ustedes y, y conectar. Perfecto. El celular es 011, la característica de Buenos Aires, eh, 15, 39, 16, 20, 87. Mm. Eh, repito, 15, 39, 16... 2087 y mi nombre es Jimena Formosa y soy la Presidenta de MAMAS TEPLANDA Muy bien te agradecemos mucho porque eh, en tanto y en cuanto nuestras compañeras de la zona sur este, que estaban muy preocupadas porque evidentemente eh, todo lo que hace a, al beneficio de, ten, de saber que sus hijos están mejor Eh, también eh, redunda en un, en un mayor compromiso este, para seguir peleando este, por todos los derechos que nos están conculcando día a día y también están eh, con más fuerzas para empujar en, en la lucha primogen eh, primigenia que nos que nos unifica exactamente juntos somos más fuertes exactamente bueno Desde el programa Patria Soñada, desde la retaguardia este, y desde la Asociación de Víctimas de Crimen en Estado, Hijos Paraguay, te ag agradecemos profundamente. Germán, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, estuvimos aquí con de una persona desaparecida durante la dictadura de Alfredo Stroessner, una gota de tu sangre puede ayudar a identificarlos. Ya hemos recuperado e identificado a cuatro personas y aún seguimos buscando a los más de 400 desaparecidos. La extracción de sangre es gratuita. Los datos son confidenciales. Llámanos e informate al 0986-483879. Yayoheká, Yayotopá, campaña nacional para la identificación de personas detenidas y desaparecidas entre 1954-1989. La retaguardia, Come. nuestros sueños en formato de radio. Nyapuateta <risa> urai khu ba po niega me mava -ma para guai ya tai po ñama noné pete chom div Paraguay tor Bueno, hemos escuchado parte del, del himno paraguayo que en la voz de de Flecha, de Ricardo Flecha, y creo que amerita porque estamos peleando por la salud de la población, estamos peleando por una mejor educación, estamos peleando por nuestra nuestros ancestros colombianos que directamente aun cuando muchos de nosotros provenimos de familias europeas somos criollos y los criollos estamos directamente emparentados con los compatriotas indígenas, con los originarios. Y puedo cantar el himno y puedo sentirlo realmente como un como algo que me une a los demás cuando siento que estoy peleando por algo justo. Estoy peleando por la comunidad nuestra que es parte de la comunidad latinoamericana y que es parte de los pueblos de todo el mundo como seres humanos que luchamos para mejorar nuestra nuestra nuestra especie porque decir razas eh no somos perro ni gato ni caballo, ni vaca, somos seres pensantes que podemos hablar, que podemos entendernos y que debemos respetar todo lo que vive, todo lo que las plantas también sienten, así que con más razón cuando es de nuestra especie, tenemos que lograr que se respete el medio ambiente, que se respete a todas las comunidades, no importa el color que tengan, porque en definitiva depende de muchos factores. Pero que quede bien claro, la especie humana nació en África, entonces, tenemos que tener en cuenta que de, si de ahí salimos y con ese color salimos que después las condiciones ambientales de, de alimentos y muchos etcétera puedan haber este desarrollado distintos colores es un tema que le compete a la madre naturaleza a nosotros no nos importa somos todos iguales y por esa razón debemos defender al ser humano a las comunidades y en este caso esa comunidad que nos da el idioma que nos da su costumbre que nos da que no hay en Paraguay y desde desde la, el Darién venezolano de donde salieron los guaraníes hace más de 14.000 años a recorrer el sur, a recorrer Centroamérica, los caribes eran guaraníes, qué es lo que nos falta, qué es lo que no tenemos de ellos, tenemos todo, y tenemos el idioma, y tenemos muchas costumbres de ellos. Y esa farmacopea impresionante la tenemos preparada, de parte de ellos, entonces tenemos que ser agradecidos y ser respetuosos con ellos. Estamos terminando el programa, hoy hemos tenido la suerte de poder escuchar a una mamá que se plantó, las madres se plantaron y está también las compañeras que siempre nos acompañan de Cultivando Conciencia o de cult o de Mamá Cultiva Paraguay, creemos que debemos fortalecerlas y fortalecernos todos juntos, porque así como están las compañeras, la compañera que está en la operación técnica, la compañera Antacha, que es de es de um, familiares y amigos de Luciano Arruga, ellos también tienen la misma pelea desde otro punto. El gatillo fácil, es un crimen de Estado, a nosotros nos desaparecieron, a ellos también les desaparecen su gente. Que es también nuestra gente, porque la misma gente que pelea todo, todos peleamos por todo, desde distintas fuentes, de distintos frentes, Todos peleamos todo. Un abrazo, nos vemos, nos escuchamos el miércoles próximo.